Reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr. Columnista de la 36 en Brasil. Bien, en un Montevideo gris eh, totalmente cubierto por lo que vemos, si no me equivoco, me confirma Mariana de Controles que, que está gris. El cielo estamos recibiendo... a Plinio, nuestro compañero, ya en el día habitual que tiene ahora su columna de los miércoles, hicimos un contacto especial el viernes a su regreso de, de Chile, de participar en actividades con motivo del 50 aniversario del golpe. Plinio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Hernán, buen día. Eh, eh, Ángeles, gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, hoy sí eh, arrancamos con, más allá de si querés, quedó algún apunte por hacer, Plinio, de, de lo de Chile, arrancamos con una agenda propia de Brasil, eh, y habíamos leído este titular del primer punto que nos propones, que están advirtiendo de una ola de calor eh, inédita para, para el invierno en Brasil, ¿no? que se viene advertencias de, de algo fuera de lo habitual, digamos. Sí, aquí estamos en, en un horno, ¿no? un calor muy fuerte, la, la, la expectativa es que la mayoría de las ciudades brasileñas tendrá una temperatura de 8 a 10 grados mayor, más elevada que el promedio de por, para esa época del año. Algun, en algunas regiones como Mato Grosso, la, la temperatura va a llegar a 40 grados, ¿No? Y en Cuiabá sí. se espera una temperatura de 45 grados O sea que la crisis no ambiental llega ahora en Brasil Y si llamas a algún brasileño, cualquier uruguayo que llame La primera cosa que, que le va a decir es, uh, qué calor Y ahí donde estás vos, en el estado de San Pablo, está pasando también Aquí la expectativa es que la temperatura llegue a 37 grados. Uh -huh. Entonces también pasa, es un, digamos, un, un poco mejor que, que en el centro-oeste, pero también temperaturas muy, muy elevadas. San paulo Río, Belo Horizonte, prácticamente casi todas las grandes capitales con temperaturas realmente asustadoras. Claro, eh, porque está bien que estamos a unos... Eh, dos o tres días del comienzo de la primavera, pero no no son temperaturas para esta altura de, del año, ¿no? Sí, si uno ve los promedios, va a ver que las temperaturas máximas en el mes, eh, no, a, hasta digamos en los últimos 15 días, quedaron más o menos de 8 a 10 grados arriba de lo que sería el promedio histórico de, de, para, para cada ciudad. entonces uh -huh. realmente es una ola fuerte de calor uh -huh. Bueno, para pasar a la agenda política, Plinio un personaje que suele aparecer mucho en tus columnas, que es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Artur Lira, que hizo declaraciones respecto a, a, al papel que juega su partido en el gobierno de Lula y también un reclamo de un, una institución económica importante, ¿no? Sí, eh, para que la gente en, en Uruguay sepa. no. Artur Lira, nosotros lo estamos nombrando mucho. Es el gran capo del Centrão y es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, en, las, en, las últimos, en los últimos días se concretó un acuerdo de entrada formal del Partido de Lira, que es el Partido Popular, PP. En realidad debería ser partido antipopular, pero no se llama así, se llama Partido Popular en el gobierno. ¿no? Y con esto estamos asistiendo a lo que ya había pasado en el gobierno Bolsonaro. ¿no? En el gobierno Bolsonaro, después de un tiempo, el Centrão eh, ocupó el gobierno y controló el gobierno. Bueno, es más o menos lo que está pasando ahora con Lula. El control no es tan directo, digamos no es tan total, pero en realidad el gobierno el Centrão entra, pide ministerios, ya los ganó, ahora pide la el control de de lo que nosotros llamamos Caixa Econômica Federal. es una un banco de ahorros y es después del Banco de Brasil el mayor banco estatal brasileño. Entonces un poderío muy muy muy grande, ¿no? y además él pide una revisión en las formas de distribución del, eh, del presupuesto federal para que el legislativo continúe con lo que con un control muy fuerte sobre eh, la ejecución orzamentaria del gobierno federal o sea él pide control mayor del gobierno federal ¿Se reivindica entonces, siendo este un partido de, de derecha tradicional, podemos decir, el, el Partido Popular, se reivindica como base del gobierno de Lula, decías? Mira, el, el PP, mm. el gran líder del PP, es un político que ya está muy viejo, que se llamaba Malufi, que fue mm. un político muy, digamos, con mucha fuerza durante la dictadura militar y después de la dictadura militar. expresa los sectores más a la derecha del establishment político, sirvió Bolsonaro con fidelidad canina, ¿sí? entonces es un gobierno bien bien a la derecha que funciona como una especie de, de, de correa de, de transmisión casi que directa del gran capital no, de la burguesía brasileña. Bien. Y esta caixa decías, es, es un banco, entonces, ¿de, de qué tipo? Qué, ¿Hacia dónde apunta en su actividad, Plinio? Es, es una caja de ahorros, funciona mm. como banco comercial, pero también como, como banco de financiamiento de habitaciones. Entonces, él tiene, hay en Brasil una figura jurídica que se llama Fondo de Garantía. Mm. Todos los trabajadores... tienen un descuento de 8% de su salario que queda ahí en la Caixa Económica Federal. Y por ahí se puede dimensionar la potencia que tiene la Caixa Económica Federal. O Entonces, sea, es un banco comercial especializado en financiar habitación, ah, ya, es moradía. Un, ¿no? Son dan préstamos para vivienda. Préstamos para vivienda, exactamente. ¿Y ellos? Préstamos para vivienda, préstamos para... Uh, inversiones en infraestructura, este tipo de cosas. Él está están pidiendo eh, tener la, la presidencia, el control del, de ese banco, entonces. Él pide el control del banco y de las 13 directorías del banco, o sea, <risa> no, lo, no quiere un control compartido, quiere un control <risa> integral. Es una, un lugar muy peligroso para dar a, una, a quien es inescrupuloso porque ahí se pueden hacer tenebrosas, Transacciones. Qué insólito eso de que pidan todo el, el directorio para ellos, ¿no? Porque eso sería, acá sería un escándalo. Puede haber habido algún caso de que el, un partido de la oposición se haya negado a integrar un directorio eh, por, por discrepancias en las negociaciones con un gobierno, pero no que el gobierno de, o, o un partido reclame para sí todo el directorio de una institución, ¿no? Sin duda, es, es en lo, lo mínimo sospecho, ¿no? Porque mm. normalmente se dan los directorios a varios grupos porque un controla el otro. Claro. Pero a Lira, a Lira le gusta tener el poder incontrolable, <risas> que es la crisis política que estamos hablando aquí, ¿no? De los poderes que, que avanzan sobre la, las atribuciones de los otros poderes. Lira es. la expresión personal de esto en el legislativo. Él claro. quiere control absoluto. ¿Y, ¿Y se le ha respondido ya de, desde el PT, desde el gobierno, sobre ese pedido? Porque Lira va pidiendo a pocos. no Primero pidió dos ministerios. Ganó los dos ministerios, entró en el gobierno. Pero dijo, bueno, esto es poco, yo también quiero la caja. Y en la política lo que predomina es la correlación de fuerza. Y la realidad es que eh, el central construyó fuerza institucional para uh, pedir lo que para obtener lo que pide. Entonces, sí. mi impresión es que él va a lograr. A lo mejor no logre con las 13 directorías, pero con la mayoría de las directorías seguro que va a lograr. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder? Si no le dan, no vota en el Congreso y no pasa nada. Claro, claro. Eh, Plinio, eh, vayamos al otro punto que propones, que es un balance, digamos, o destacar lo que ha dejado la participación de Lula en algunos viajes, ¿no? Estuvo en Cuba, en la reciente cumbre de esta del grupo de los 77 más China, eh, estuvo en el G20, no me acuerdo si llegamos a hablar contigo de su presencia en el G20 en la India, ¿no? No, no no, llegamos, bueno, yo creo que de la gira de Lula, no. la noticia que corre aquí en Brasil es que Lula está en éxtasis, que dice que es la mejor, el mejor viaje que él, que él hizo en toda su vida. no. Entonces, me recuerda mucho de Cantinflas, pero eso ya lo discutimos en otra ocasión. Bueno, en Cuba yo creo que lo importante es que Lula, dos cosas, no, de la cumbre de los 77 más China en Havana. Primero, la denuncia que fue unánime y que fue muy fuerte de Lula, y esto está bien, del bloqueo americano criminal a Cuba. no Esto yo creo que es una posición que él lo dijo en Cuba y después lo repitió en la conferencia de la ONU, y eso está muy bien. Lo segundo es la, el esfuerzo de Lula para no de, para entrar en el Consejo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y para esto él pide una reforma profunda de la ONU. Lo hizo en Havana, lo repitió después en Nueva York. ¿no? Eh, lo que es una pretensión antigua del Estado brasileño. Lo contradictorio es que él quiere reformar la ONU, pero reivindica una vuelta al multilateralismo. Lo que demuestra las contradicciones de Lula. Porque Lula en su discurso en la ONU dijo una cosa muy seria y verdadera. Que la ultraderecha crece en los escombros del neoliberalismo. Lo que es correcto. Pero lo que las contradicciones de Lula es que él quiere resolver los problemas del neoliberalismo con el multilateralismo. queda exactamente la esencia del neoliberalismo de ayer, ¿no? Ahora ven, ven, veremos un otro neoliberalismo más más salvaje todavía, eh, sin multirat con unilateralismo. Uh -huh. Entonces son las contradicciones de Lula. La impresión que da asistiendo de aquí y as asistiendo el discurso de Biden es que es posible que en este digamos, reordenamiento de la ONU, Brasil logre finalmente entrar en el eh, Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. Que pasaría que, a ser seis entonces ¿no? y sería el único eh, país eh, latinoamericano que estaría en ese consejo si se logra. Sí, no sé si son seis o si van a aumentar a más que seis para disminuir un poco el, el peso uh -huh. de Brasil, ¿no? Eh, los los ser... permanentes, ¿no? Los miembros permanentes son cinco y pasarían a seis si entra si entra a Brasil. Si entra a Brasil pasarían a seis, pero no sé si la reforma va a quedar solo claro, en seis claro. permanentes, porque yo creo que hay otros pretendentes también. Pero bueno, es es lo que la. digamos, la misión de Lula en, en Nueva York. Uh -huh. Bueno, y el último punto para volver a la economía, eh, un, o recientes balances o datos del Banco Central, eh, Plinio, que habla de un aumento, un crecimiento de la economía en Brasil. El Banco Central tiene un indicador de la evolución del PIB, que anticipa un poco el cálculo que hace el Instituto de Estadística Brasileño y en este cálculo él constata no registra un crecimiento en julio y este crecimiento apunta para una expansión de la economía brasileña de alrededor del 3%, lo que no es tanto, pero es mucho más de lo que se imaginaba al comienzo. Y esto se debe básicamente a, a gastos del gobierno federal y al buen desempeño de, de las exportaciones brasileñas. no? Agronegocios, extrativismo mineral. O sea que todo, todo apunta para un año mejor. Yo, yo me sentí en la obligación de hablar esto aquí, Hernán, porque yo siempre contesto. <risa> La, la, la euforía que, que suele tener los analistas económicos ahí en uruguay que reflejan un poco la, lo que también los los digamos portavoces del mercado hacen en Brasil claro. pero ahora sí parece que que tiene si sí, una expansión más fuerte esto tiene a ver con la expansión de 10% en los gastos del gobierno federal y al buen y a la coyuntura internacional no pero eh, Del los, las inversiones permanecen paradas y por lo tanto, si no digamos hay un, una no, nueva ola de inversiones, la probabilidad es que este crecimiento pare el año que viene. Bien. ¿Y qué pasa en, ese, en, la, en cuanto pensando la economía? ¿Hay eh, sindicatos de trabajadores en lucha? ¿Hay movilizaciones, Plinio, de, de sectores de la sociedad...? por los temas económicos, salariales, ese tipo de cosas, o presupuestarios de salud, de educación, ¿en qué momento se está en ese sentido? Buena pregunta, ¿no? Todavía permanece como regla general la letargia, ¿no? la letargia social, pero empiezan, no con el crecimiento de la, de la economía, claro que empiezan algunos sectores a moverse, por ejemplo, está ya... Agendada para las próximas semanas, una huelga de los metroviarios, que es un sindicato muy organizado, los metroviarios de Sao Paulo, no y que están, sí, este sí, siempre siguen en lucha, pero son luchas locales. Claro. Ahora hay una huelga de los estudiantes que parece que comienza muy fuerte, de los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, que también puede ser un, una señal. de quiebra de esta letargia, pero por mientras prevalece una gran letargia que mm. tiene a ver con las derrotas pasadas, con lo que fue el gobierno Bolsonaro y con las ilusiones y expectativas en relación al gobierno Lula. Eh, ¿Eso de los estudiantes que decías es a nivel de estadual el conflicto o, o tiene que ver con el gobierno federal? No, no, es estadual mm. y en realidad los, los estudiantes, la principal pauta, reivindicación, es más profesores. O sea, los estudiantes hacen huelga para claro. que la universidad tenga más profesores y cumpla con, de manera adecuada con su misión de hacer la enseñanza superior. Bueno, Plinio, eh, estamos cerrando. Igual vale eh, comentarte al aire en el cierre que acá estamos de alguna manera celebrando y, y preparándonos para una campaña importante porque se logró impulsar eh, con base en el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, eh, pero se logró que eso fuera aprobado incluso por la central sindical, el PIT-CNT, eh, una campaña por un plebiscito que cambie en la Constitución, que elimine las administradoras privadas en la seguridad social, eh, que mantenga la edad jubilatoria en 60 años, porque acá se hizo una reforma que se aumentó, y que eleve las eh, jubilaciones y pensiones más bajas al nivel del salario mínimo, ¿no? Eh, se logró que, que la central sindical, no había unanimidad, ¿no?, pero... Eh, se impulsó y se logró que se aprobara y ya estamos por empezar una campaña de recolección de firmas para en las elecciones del año próximo en conjunto, el día de la elección se vote también para hacer esos cambios en la Constitución. Hernán, si extranjeros pueden firmar yo reivindico meter mi firma en, el, en esa campaña. Muy bien. De... ¿Los trabajadores de la seguridad social al frente de esto, sí. de esta pelea? Sí, los trabajadores de la, de la previdencia social también son muy fuertes y muy organizados en Brasil. Uh -huh. y, pero es importante que la gente sepa que esta batalla es de todos los trabajadores y cuanto Exacto. más firme mejor. Esto empezó con un movimiento con comisiones barriales y con algunos sectores de izquierda Eh, que están fuera del Frente Amplio, eh, como la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y ahora se, se han sumado algunos partidos dentro del Frente Amplio. Pero bueno, la verdad que ha sido una batalla muy importante y ahora viene el tema de convencer a la gente para lograr la mayoría aprobar ese plebiscito. Pero bueno, ya te, te contaremos más detalles Eh, Plinio, un abrazo, el saludo como siempre a todo el colectivo del portal de contrapoder.net, ese portal de la izquierda brasileña. Un abrazo grande, hasta la próxima. Fuerte abrazo, Hernán Ángeles y todos los oyentes de Radio Centenario. Hasta chao. la semana que viene. Chao, chao. chao. Mañanas de radio. El periodístico de Radio Centenario.